dos instituciones que nos tienen preocupadas. Una es el patronato deliberado que, que no vemos un accionar y creemos que es una institución que está fracasando en estos momentos, que no tiene respuesta para posterior, eh, para los tutelados que han salido eh, por alguna circunstancia este, de la cárcel. Eh, no tiene respuesta como marca la ley, ¿no? Eh, es una institución que tiene. 49 millones de pesos de presupuesto y, y, y 39 van van de sueldo, así que tiene muy poca respuesta para dar en los programas que ha creado, que, que ha creado desde su desde su desde su análisis para, para aquellas personas que están superadas todavía, ¿no? Uh -huh. Así que La llamamos a la, a la directora del programa, estuvo charlando yo, yo integro el Consejo Provincial de Seguridad, y bueno, no nos dio respuesta a, a, a la cantidad de, de programas, a la gente que está incluida en los programas, este, a cómo se capacita, cómo, se, cómo se, se, se, se desarrollan esos programas, y por lo tanto hicimos un, un pedido de informe de, de la legislatura, los efectos de que informe, la cantidad de programas que tiene, la gente incluye a los mismos, este, y bueno, eso, eso es, ¿no? Uh -huh. eh, Fíjese que eh, eh, casi que eh, la provincia de Buenos Aires tiene eh, más o menos unos 25.000 mil detenidos en cárceles eh, y sigue teniendo todavía alrededor de unos cuatro mil, cuatro mil detenidos en, en, en comisaría uh -huh. eh, esto es un, un disparate total, es decir, personas que no tienen sentencia, que ni siquiera este, han sido condenadas, que están detenidas en cárceles, y, y, y la mayoría también están detenidas en, en, en, en comisarías, así que el sistema, no solamente del patronato, sino el sistema carcelario tiene uh -huh. grandes efectos en nuestra provincia de Buenos Aires, ¿no? Bien, eh, ¿y ni siquiera informalmente, Simón, ustedes manejan el número, por ejemplo, de tutelados que hoy tiene el patronato en, en, en su órbita, digamos? Digo, es un dato que tampoco lo, lo manejan informalmente, más allá de la no respuesta oficial. El patronato eh, de tiene alrededor de 1.150 eh, que, persona, personas que, eh, que, que están trabajando para él en la provincia de Buenos Aires, Y, y según nuestra, nuestros cálculos, habría alrededor de entre 30 y 35 mil personas a cargo del patronato. Uh -huh. eh, este, el patronato re, realiza distintas tareas, y aquí el problema que va a haber que solucionarlo. El patronato de liberados este, eh, atiende a esas personas que han salido con distintos programas eh, y a su vez hacen control de las sentencias judiciales, que el juez le ha ordenado el patronato controlar, por ejemplo, que vivan en el mismo domicilio, eh, que cumplan con determinados requisitos para gozar de la libertad que están gozando. Mm. Esa función seguramente la tendría que cumplir alguien fuera del patronato, ¿no?, la tendría que hacer algún cuerpo especial que, que, que bueno, que no saturara al patronato deliberado eh, con respecto a ese control, ¿no?, eh, bueno, eso es lo que se está tratando también, que aparezca un cuerpo oficial fuera del patronato deliberado y que, bueno, cumple esa función, ¿no? uh -huh. Sí, queda claro, digamos que, eh, a ver, eh, que la situación eh, no del todo correcta del patronato es, es marca la señal también de todo un sistema totalmente en crisis, digamos, ¿no? Ya sabemos en el estado en el que se encuentra el servicio penitenciario bonaerense. Sí, sí no, no, no, tampoco... Tampoco podemos este, achacarle solamente la institución Patronato, pero eh, eh, por supuesto que nosotros también en el hemos nombrado a muchísimos jueces y hemos creado juzgados que no tienen, hoy no tienen, no tienen un edificio, ¿no, saben? No, no tienen un lugar donde trabajar. Eh, eh, esto, esto es cierto, lo, lo que es cierto también es que cualquier más simple lee el, lee el presupuesto provincial y se da cuenta de que no se puede hacer absolutamente nada. Entonces bueno va. habrá que, eh, habrá que eh, comer una partida mucho más grande, eh, ver cómo se eh, porque si no vamos a seguir en la misma la persona que sale y que no tiene ninguna posibilidad la estamos incitando a, a volver este al acto ilícito porque no le queda otra alternativa ¿no? Uh -huh. también tiene con Con determinado equilibrio de, de, de no terminar este, premiando a una persona que cometió un pero bueno, dando respuesta a algunas cosas que la ley les prevé, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, queda claro eh, queda claro e ¿este proyecto ya fue presentado? Simón, solo espera que se responda ahora Sí, sí nosotros mañana eh, en, en, en el Consejo Provincial se reúne cada 15 días y mañana eh, va el, el, el director de, de, del Servicio Penitenciario Provincial a informar al Consejo Provincial de, de, de, de, de Seguridad también. Uh -huh. Así que vamos a ver qué dice el director del Servicio Penitenciario. Sabemos que, que, que es muy poco lo que puede decir con respecto a casi todas las unidades penitenciarias están llenas. algunas han sobrepasado su límite de de albergue que tienen y, y bueno eso también trae y desde el, el, el la la comisión de la memoria hace un informe de todo el sistema parcelario todos los años y, y verdaderamente asusta leerlo ¿no? nadie se ha apasionado y que no y nadie nadie le ha dicho nada no porque la, lo que dicen seguramente sea ese libro este, da miedo ¿no? Uh -huh. Kiedy jest krótki,